SANTO! era Pero chujito que está ahí arriba no coge eso, ¿oíste? Uy, uy, uy, bajo punto. Ponte claro. <risa> Salpa la luz. Que estamos dando seguimiento, abusador. Ponte el el foco. cuando tiene el